Bueno, muy buenas tardes a todos los simios que se levantan hoy temprano Luego de las actividades que han hecho ayer Y que han, los han atareado hasta el final de la madrugada eh, Estamos en una situación medio intermedia está. Llega mi adlater en este momento, mi única ahí está, ahí está, van llegando, va cayendo montón, gente al baile está. Muy bien Agui, Agustina, Roldán, tanto tiempo. ¿Qué tal, compañero? Te estuve extrañando, ¿no? Yo también. Yo Hace también, que... Que... No, me tuviste la verdad que... Sí, estuve ahogando mis penas. Eh... Porque, bueno, nada, me faltabas, me faltabas, me hacías sí. falta. Sí, suele pasar. Eh, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, te noto muy, bien. muy prendida con el programa, muy a la full. Estoy muy fresca. Yo soy de esas personas que cuando el bote se hunde, de pronto se despierta. Muy bien, ¿usted? claro, está bien. Lo no pasa siempre, se tiene que estar hundiendo el bote. Apagando pero... incendios. Sí, la, sí. El bombero del Palermo de los Simios. Sí, soy tal vez. Hoy. Tal, la bombera. Claro, tal vez no haya, digamos, una vocación de bombero en este costado en mi lado derecho, pero sí... Hay una vocación pero de... Estoy, pero estoy de rojo. Está de rojo, verdad, verdad. Estoy de rojo como hombre. El querido Nico Lyon, nuestro columnista eh, de economía y de alguna manera también eh, personaje del extranjero. ¿Cómo es? Exactamente. Del Palermo de los Simios. De la República, de, la República de, de Córdoba. De Palermo Branca. Palermo Branca, perdón. Palermo Branca. Voy a aprovechar para pasar los eh, contactos. Pueden seguirnos en Twitter a arroba palermo simios o buscarnos en Facebook al Palermo de los Simios o enviarnos un mail a de los gmail.com Dicho lo cual, penetramos en la picadita de noticias. Cortina, por favor. Ah, yo me siento tan profesional cuando escucho esta... Yo no la estoy escuchando, pero porque me olvidé de ponerme el cosito. De escuchar, ¿viste? Acercalo, bueno. ¿eh? ahí está. No, sí, sí escucho, pero no pasa bueno. nada. Los está sentís, sonando muy bien. Pregunta, bueno, pregunta rara, ¿qué pasó en la semana... Bueno, Agustina. en principio yo eh, hago como una suerte de mega culpa y creo que esta semana vivía dentro de una empanada. Mm -hmm. Las cosas que pasaron me pasaron un poco por... nada. Por al lado, no sé, por así por al sí, lado. de manera. Que estaba como con... no entendí muy bien qué pasó, supongo que las vacaciones de la la escuela y ese bien. tipo de cosas me tuvieron mareada. No importa, si no querés no hablamos de nada. Herido. Pero por suerte... no, por suerte, por ah. suerte hay un montón de cosas porque... ¿Qué pasa en la ciudad, esta maravillosa ciudad de Palermo y esta este Palermo Nacional ¿Qué general? Que siempre está pasando algo. Claro, sí. Y en lo que nos interesa a nosotros, que tiene mucho más que ver con, digamos, el. lo, la, las, lo que le pasa a la clase trabajadora, claro. siempre nos están cagando de alguna manera. Claro, la lucha esta. de clases no se toma vacaciones, entonces nosotros siempre vamos a tener un tema del que hablar. Muy bien. ¿Esta, esta semana fue la noche de los museos? <risa> los pregunto, que pregunto no, que a, no algo debe haber pasado. Decir. No te sabría decir. Me importa bastante poco. ¿también? Bueno, bueno pero ¿qué otra cosa pasó aparte? Eh, bueno, tuvimos. ¿Qué nos suele eh, pasar a los trabajadores? No, viven disciplinando, nos viven pegando abajo, como sí. dicen varias canciones. este Tenemos despido de ocho trabajadores en la subsecretaría de la infancia de Quilmes. Uh -huh. eh, muy amoroso, uno de los trabajadores de la subsecretaría. ¿Daniel Amoroso? Su... No. No, ahí está el barba, el, el barba claro, Gutiérrez. El barro Gutiérrez. Claro, porque esto es de, es de provincia. Ah. Eh, es justo el, de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Quilmes ¿El municipio, eh, digamos la, la patria de nuestro querido Ibotudo Aníbal, Aníbal Fernández, Fernández. Exactamente, claro, claro. Exactamente. es la cuna de, de grandes próceres claro, que dentro claro. de poco van a tener calle van, un montón de cosas uh -huh. Eh, bueno, uno de los trabajadores charla con su jefe, le dice, Doña, habíamos quedado, habíamos tenido un arreglo y vamos a tener sí, un aumento sí, de tal manera, perfecto. de tal manera. Se eh, La señora desconoce el arreglo al que habían llegado y le avisan a este pobre pibe que eh, lo van a trasladar y que después del traslado va a quedar fuera de funciones a partir de agosto. Una negociación que no terminó muy bien, digamos. No, feliz Navidad para todo el mundo, dijo mm -hmm. la, esta señora que no me puedo acordar el nombre, no eh, Kochen, Ruth Kochen, que es la subsecretaria. Ante la queja de sus compañeros por este inminente despido, justo las siete personas que piden la palabra en una reunión que tienen con esta adorable mujer, También de, toman la misma medida Resultan de despedidos. represalia. Claro. Y no. le dicen, primero traslado, después rescindimos el contrato. No, sí, entonces... pero como, persecución política, bla bla bla bla. Ellos, te, eh, la subsecretaría, termina esgrimeando, que en realidad no, es una cuestión de reestructuración, quizás sintonía fina, esta cosa que, uh -huh. que estamos usando ahora, que es el nombre que le ponemos para echar a un montón de trabajadores y dejarlos en la calle. Eh, y justo, justo, justo son las siete personas que pidieron la palabra en esa reunión. Bueno, tranquilos. Casualidades. Tranqui casualidades casualidades de la vida. Sí, sí, sí sí, el sindicalismo eso... sigue intacto a pesar de que esto digamos eh, como concepción no, sí, como, claro, noción, sí, digamos, como noción digamos claro, claro. a pesar de todo esto eh, sí no y aparte fundamentalmente el derecho fundamentalmente, a la huelga y de protestar digamos Bueno, ellos sí se organizaron, hicieron uh -huh. tuvieron un paro de, de 48 horas el jueves y el viernes. El viernes tuvieron una radio abierta ahí en la puerta de la subsecretaría, de la secretaría. Eh, y por ahora no tienen novedades. Están uh -huh. en un estado de, de asamblea permanente y piden constantemente el apoyo de los. Uh -huh. Yo me pregunto, siete trabajadores por... despedidos que hacen paro, es, eh, digamos, funciona como medida de fuerza que un trabajador despedido haga paro? No, ahí lo que en realidad lo que sirve de esa, en, ese, en ese tipo de medidas es que y todos los demás real, lo hagan. Lo que, sí, lo que hola, sí lo que sí importa acá es que estos trabajadores, digamos. No, no los echaron ese mismo día ellos tendrían que seguir cumpliendo funciones hasta agosto, por ende el paro de estos trabajadores despedidos, ah, sí sirve qué suerte que eh, lo estés aclarando porque yo estaba muy confundida eh, sí. y la, digamos, la, la preocupación también de toda esta gente es que fundamentalmente es un ataque digamos a la política de la niñez de la provincia ¿no? mm. cuando uno desarma un aparato que se dedica a, al cuidado de los derechos de los niños digamos claro. eh, termina redundando en que los derechos de los niños no están siendo cuidados Muy bien. bien Como diría Santo Yasati, Con los pibes no Con los pibes no, por favor con Por pibes. favor, con los niños no Otro Perdón Emiliano Banquinagullo. ¿Qué pasó? Que llegó tarde eh... <risa> Se me prolongó el vómito eh... <risa> más, de lo, más de lo previsto nada. Muy bien, Banquinagullo. Agullo Señoras y señores Buen día es... Si crees no digas más nada hoy Con eso es suficiente Bueno, cambios de tema, no creo que puede decir mucho más. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué más pasó? Bueno, ¿se acuerdan que el NOA y Formosa, en el caso de los Com, son, uh -huh. son tierras que estuvieron bastante en, en disputa últimamente sí. por el tema de la toma de tierra de los sí, varios pueblos originarios? Tenemos por un lado a los Com, que... Qom. Voy a repetir todo lo que digas. La última palabra siempre. Sí, o, bien. Eh, están en conflicto hace bastante, hace con, bastante. El, con el intendente. En fin, te voy a golpear. Nahuel, no sé si me está <ríe> Me estoy poniendo nerviosa y Bueno, están en conflicto los, com, los pueblos originarios Sí, y también está eh, La comunidad de indio Colalao Ahí en, en Catamarca que, En Tucumán, perdón Que estuvieron Tucumán. tomando unas tierras, etc Y eh, con el tiempo Digamos, eh, la justicia Tucumana sí. Les levantó sumario a 25 De los de los trabajadores de, que, que están participando de esa toma. A ver, Lo, ¿ellos sí. estaban reclamando tierras? Sí, ellos tomaron tierras. ¿Y la justicia les levanta un sumario? Claro, por usurpación. Pero, ¿Cómo puede ser sí, eso? Se libraron ya 25 órdenes de captura para los miembros de esta comunidad. Eh, ¿Pero porque por ocupación ilegal de tierras? Sí. cuac dicen por usurpación, por amenazas de muerte y agresiones por parte de los comuneros. Okay. sedición eh, se también los... podría ser una acusación también. Eh, sedición sí. a la patria. Se están realizando varios allanamientos ahí en la. Se llama el lugar Base Riarte y ya el, entre el jueves y el viernes entró la policía y no les están dejando digamos entrar y sacar alimentos, etc. Bastante, esto es en Tucumán, bastante, en Formosa. O en el esto norte es en Argentina? Tucumán. Ah, esto está. es en Tucumán. Pero en la misma semana. Sí. Eh, las familias del barrio Cuom también recibieron nuevas órdenes de desalojo está ahí la, la policía eh, formoseña. rondando formosenia así eh, los, los tiene digamos bastante encerrados y de vuelta no los deja entrar no les deja salir y están tratando de implementar esta orden de desalojo que que ya los tiene bastante podridos claro. a los Cuom y que ya les mató a bastantes personas bueno lo loco de del, la comunidad Cuom es que no sé si alguna vez lo hablamos Que es que ellos tenían ese terreno hace más de treinta y pico de años, en la década del 60, fin sí. de la década del 60, se les otorga esa tierra. Los terminan echando en el 76. 78, el eh, pleno proceso claro. los echan, arman dos o tres cosas, un canal de la provincia y una, no sé, algo hidráulico o... una usina, poner sí. no, una tengo, usina no me acuerdo, soy muy mala para, para recordar esos pequeños detalles que no son detalles y ellos después del 2010 cuando sí. todo eso queda vacío vuelven a recuperar las tierras que digamos, les corresponden hasta claro. por ley porque fue por, por ahí es de... cuando les bajan a dos ya, pero, claro, claro. Ah. ahí les bajan a dos y ahora siguen pidiendo esto y Están intentando este, desalojarlos de nuevo, hay una mujer embarazada que está hospitalizada, porque digamos, no les piden, por favor. Claro, claro, no, no. Suele Retiré ser. Sí. Claro. Sí. Claro. Suele ser bastante fuerte. Bueno, eso digamos, Otro tema. seguimos atacando a los a las tomas de tierra, digamos, el derecho a la vivienda, se lo pasan bastante por el culo. Uh -huh. Y sobre todo los derechos eh, de los. Bueno, ahora hay una, una especie de de resarcimiento a los pueblos originarios a partir de que Roca deja de ser el, el, la cara del de los de decía y empieza a ser Iván Duarte de, de Perón sí, sí. bueno, es una manera es un es un paso ¿o no? ¿vos qué opinás, Huyo? a mí me llama <risas> la atención ¿te escucha ahí? ¿Escucha? no sabemos ponele eh, no, no logro entender por qué no lo van no, no lo... no, no lo a los cojeros ¿cómo? por qué no van a estar en los cajeros, viste que tienen un... Ah, un, un, porque un, el tamaño y... me parece que no, no coincide con el, el, el tamaño internacional del billete de, de cajero. Va a haber que hacer un recorte y Literal, bueno sí. recorte. Bueno. Eso. bueno bien. ¿Tiene bien, perfecto. perfecto. Pasamos bueno, del tema. Después otra, una de, de acá, de esta ¿Alguien cosa? tiene un billete de 100 pesos de Vita? Lo dio alguno, ¿no? No. No. Bastante feo Yo, no. Yo realmente me hay preguntaría por el sentido estético de... de... las ahí. Sí. No sé, no sé aparte es la vita yo, no es la vita descamisada de pelo suelto es la vita más con rodete con rodete es la que tal. no queremos sí, bueno, qué sé yo de todos modos es un es un avance que no esté más roca seguro en el, en el billete de está igual la idea es que coexistan Sí, pero con que el convivan tiempo, en el billete pero con el tiempo van a terminar representando no, me parece. van a empezar a sacar la claro de hecho ya porque Roca no ya llegó como a la, a la U estaba más o menos claro no llegaba ya se le habían quedado sin letras para la emisión claro. entonces a medida que se van rompiendo los billetes van a empezar a salir los nuevos de 100 y la gente ah. dice que no se nacionaliza la impresión de billetes que es de alguna manera lo que dijo la presidenta en la nacional Yo no la escuché, pero me contaron, pero me contaron que, que dijo. dijo. Me contaron que dijo que la, el, la impresión de moneda es patrimonio del Estado. Por lo tanto, de, de ellos se trasluce que es la ex chicone, eh, la, esta empresa vinculada a Voodoo. Pasaría a Manuel Estado. Pero bueno, todo eso está por ver, si voy. Bueno, seguimos con la pequeña noticia. Eh, bueno, esto más acá, cerca en la hermosa ciudad, ciudad de Palermo. De Palermo. El 26, que fue el jueves, sí, hubo el un día incendio en una de las casillas de la villa 2124 eh, por una falla eléctrica. Algunos dicen que fue un problema de sur. Mm. El sur está ya bastante sé. complicado. El sur está bastante complicado con la ciudad, sí. pero. Um, el problema fue que hubo un incendio en una de las casillas de la zona 20, por, un bar, por el, en la zona de Chama tierra de Ramarilla, en la Villa 2124, Quiere entrar una... Quiere entrar, no. El problema histórico de las ambulancias en las villas. Es que entra entrar. una ambulancia, entra muy tarde y entra sin médico. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo? Sí. Vos, ¿eh? Sí, de hecho es un problema. El gobierno de la ciudad históricamente tiene este problema con el SAME. No. A donde el SAME exige, los médicos del SAME exigen que se le den garanticen no, medidas de seguridad mínimas, el gobierno de la ciudad no hace absolutamente nada y los eh, vecinos de, la, de las villas piden y necesitan que las ambulancias puedan acceder, de hecho abren, eh, muchos de los pasillos son ensanchados para que las ambulancias claro. puedan entrar, se hacen recorridos, es una zona muy accesible de la Villa 21 donde realmente podía entrar una ambulancia y sin bastante problema. La cosa es que la ambulancia llega tarde y sin poder, digamos, reanimar a ninguna de las personas que saque pueden, logran rescatar del incendio, lo que termina en que dos chiquitos de 7 y 8 años mueran y una mujer embarazada también. Uh -huh. eh, solo a dos personas, que son el padre y a un varoncito, lo encontraron sin poder reanimarlo ni mucho menos, pero estaban vivos, lo llevaron al penal y están ahí. Todavía ni siquiera se sabe el estado... Eh, de salud en el cristal Poder, Me llama poderosamente la atención que esto no salió en ningún lado. ¿No salió? No, no. Habría que chequearlo. Eh. No. ¿Chequeaste en Google? Sí, sí, sí. Chequeé. Lo vi solamente en, en dos medios eh, de, justamente de, de, de Villas, El uh -huh. Mundo Villa y La Granta Poderosa que son dos, uh -huh. dos medios alternativos que, que pasan un poco la información que, de lo que sucede ahí adentro. Bueno, nada. Una más para... Uno más que a se carga Macri, un ¿eh? Bastante. Una más que se carga Macri. Vamos, son? Cuatro. Y por suerte, pero por suerte, el gobierno, de, el gobierno nacional lanzó un plan el sí. Ministerio de Desarrollo Social, sí. un plan que se llama Plan AI, sí. y deciden poner a laburar eh, las fuerzas ociosas de las armas o sea, ¿sí? de este país. ¿Cómo es eso? Por ejemplo... La Armada, sí, la Armada lleva sistemas eh, de electricidad a barrios pobres. Mira, la, no sé, el Ejército, el ejército salitas de salud, eh, sí, tipo micros y bondis de salud para las poblaciones. ¿Y bueno. de aeronáutica? ¿La aeronáutica? te tira. Ay, Tal, es, pan y jabón. Sí. Te tira. Del cielo. No me acuerdo con exactamente. Cajitas. Claro. Con eh, cajas pan, te digo. La caja, pan, La caja pan. Bueno, está bien. No me sí. parece mal. Muy lindo. Y al mismo tiempo el Ministerio de Defensa está charla que va, charla que viene, con quienes estaban encargados en Brasil de pacificar mm. las, las favelas. favelas. Qué lindo, mm. ¿no? Sí. Entonces, tenemos por un lado, diciendo, bueno. ¿Eso que son los cascos azules? Eh, gente muy buena, no sé quiénes no, no. son, pero es gente muy no buena. el color del casco, gente buena. No, no, no. Gente buena, gente buena que pacifica. No discriminamos color de casco. No. gente. Bueno, también. sí, muy lindo, muy lindo. Así que al mismo tiempo que no has, no dejas entrar al SAME, me mandás a lo peor del aparato represivo estatal. Bueno, no sé si espero que la policía sí, ya no. a esta altura. Estamos... ¿Somos un país exportador o no somos un país exportador? Me pregunto yo. Digo, exportamos... Eh... No sé a dónde quieres llegar. Sí, yo tampoco. No, tampoco bueno, quizás tuve una, una digresión no importa no, no, Por no, ahora yo, estamos, vamos a importar políticas de matar pobres. Ah, yo pensé que, que se importaban a, a las favelas brasileras. No no no no, no, no, no, no, no, no, no. no, al revés. No. Compramos, el, compramos el programita. Ah, somos claro. un país importador. Sí, este ¿Cómo? de ahorro de recursos, viste. ¿Tú no, Claro. Bueno, está bien. Muy lindo, muy ¿sabes lindo? qué le pasa a los milicos para que estén el pedo? Claro, les traes milicos posta. No, los milicos en vez de estar el pedo, viste que estaba haciendo, no sé, una el cantero de la plaza claro. estaba riendo bueno, tomando mate cosido. tomando mate cosido, por lo mismo que vayan a hacer algo claro está bien bueno sí igual de, de todas maneras digo este plan es uno que se probó se aprobó creo que ahí por el 2008 nunca se puso en funciones y arrancó ahora en junio julio de, de este año lo algo que sí está pasando hace ya un tiempo largo es que Gendarmería está sí. en todo el corazón sur de la también. ciudad sí En mi barrio eh, está prefectura por ahí. ¿En tu barrio está prefectura? Claro, los cremos. ¿No sí, no, no, no. Prefectura, por favor. Prefectura de la cara. Ah, sí. Sí, sí. Bueno. Sí, los tipos no saben muy bien qué hacer porque. En los, realidad, cremitas, los, claro, los, los cremitas, los cremitas. Claro, los cremitas. Son tipos de, de marineros de río, que no tienen calor ni frío. Y <risa> sin embargo, los tipos no saben qué hacer. Están ahí medio eh, mareados, porque justamente, viste, la gente que vive, que se maneja en tamar cuando cae a tierra firme, eh, sufre mareo de tierra. Oh, están mareados, con frío, la pasan re mal. ¿Cómo te pasa ahora vos? Uh -huh. Bueno. <risa> <risa> Perfecto. Bueno, eh... Cambio de tema. Sí, cambiamos de tema. Eh... Se hizo, se está haciendo hoy en este momento, arrancó esta semana, la vigésimo novena marcha por el apagón en Jujuy. Mm. A 36 años del, apago, del primer apagón. Del eh, ahí en el, en el, el lugar, este el libertador general San Martín. Ah. Que es una, una, un pueblo entero que depende del ingenio mm. de ESMA. Uh -huh. eh, ingenio y empresa que tiene eh, en su historia... Lo, creo que de lo peor que puede tener la burguesía sí. nacional, que es toda la connivencia y el, y el laburo lauro conjunto con la con el último golpe de Estado, digo, sí. estaba comprobado que Apareció Blakeire, ¿Está de Apareció país. sí Blakeire, está. Pero pero van a y ha vuelto. Está en juicio. No, no, no. no. Sí, hay que ver. Qué qué interesante. Pasa con eso. El tema es que más de 50.000 personas se juntaron para, sí. para esta marcha entre el 20 y el 27 para conmemorar las noches del 20 y 27 de de julio que fue cuando Se hicieron estas, estos apagones, que se apagaba el pueblo entero. Por supuesto, el ingenio Ledesma tenía el switch el, el, el claro. botoncito para apagar y prender las luces de todo el pueblo. Sí. Eh, decidieron apagarlo y con y unas listas que gente. estuvieron dando. Sí. En su momento se secuestraron a más de 400 personas y todavía más de 30 eh, permanecen desaparecidos. No se sabe Pero... su paradero. Sí, muy lindo. Estuvieron los medios, la red de, nacional de medios alternativos sí. estuvo transmitiendo... Eh, ayer y estuvo bueno y están con radios abiertas en eh, la puerta de los tribunales a donde está haciendo el juez la tierra llamativamente esta esta movilización digamos y este la conmemoración del apagón se da cuando se cumple exactamente un año de la última toma de tierras ahí en el mm. Libertador General San Martín que se le dice Ledesma, Ledesma se le dice. Eh, que Queremos. no sé si se acuerdan Ledesma es un predio que ese, ese pueblo Eh, es un predio que está casi rodeado por los terrenos de, que le pertenecen a los Blackier. Tienen 130.000 hectáreas, una cosa así, y hay más de 40 que están completamente ociosas. Se, la gente del pueblo, el pueblo Me crece, reclamo. crecimiento sí. demográfico, digamos, ya no tienen más por dónde por donde desplegarse sin entrar a los terrenos que son, que son de Blackier. Fueron a las autoridades, las autoridades firmaron un decreto en el cual eh, Black, había que expropiarle Mirá. varios terrenos a, a Blaquier para que esta gente pudiera seguir viviendo ahí. Y no solo viviendo ahí porque tienen ganas de vivir ahí, sino porque labura no para por esa mío. empresa. O sea, sí. no entran, pero aparte es toda gente que labura con Ay. empresas relacionadas al EDM. Bueno. Eh, el año pasado, ante, eh, Blaquier se negaba, se negaba, el, el gobierno provincial no hizo una mierda, mm. entonces deciden tomar... Ese predio que ya les había sido adjudicado por Ley. Claro. Esto desata una represión tremenda en el que se matan a cuatro personas, entre ellas un policía que todavía hasta el día de hoy siguen intentando acusar a los, a los tomadores de tierra de ese asesinato, cuando en realidad la propia familia de este, de este hombre asegura que la bala fue una Me bala de plomo la policía, que vino no. de la policía misma. El fuego amigo. Pero qué ineficiencia, chicos. Por favor. Te das cuenta. Tiene que tirar a la que no está de azul. <risa> Bueno, no acá simple. tengo un dato de 150.000 hectáreas que hay en... que tiene este... Blackier. Yeah. Sí. Solamente usan para la producción 38.000. Por eso la justicia estuvo de acuerdo con, digamos... Eh, expropiarle un, un claro, poco. Tienen un, una onda. Así es. A un año de esto todavía no hay ni un acusado, no hay nadie cumpliendo una pena por absolutamente nada. Eh, y la idea era hacer una movilización también, sí. el, justo hoy, porque es 28 y se cumple justo un año, en la, para exigirle de vuelta a la legislatura porteña que, que, que garantice la extracción de esas ah. 40 hectáreas del ingenio y se puedan garantizar los... Muy bien. La, la pregunta viva en... que yo tengo es cómo la legislatura porteña puede influir Porteña, o... perdón, perdón, jugenia Bueno. Qué atento que estás. Muy bien. Eh... Eh, Con, bueno, ya estamos yendo al, a la tanda O tenemos alguna noticia más Bueno, vamos a escuchar un tema musical Daniel Bilgeti ¿Puede ser? No, Víctor Jara Víctor ¿No? Jara Uno de esos eh, que cantaba por la revolución Y que por supuesto no lo logró Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más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 Nuestra es tuya aquel De Pedro y María, de Juan y José Estás escuchando La Colectiva Un corazón que se rompe Un cuchillo entrando en un pan De a rato se oyen las bocinas de los automóviles Arrastrándose lejanas como las voces de un sueño Navegar por la música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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Yo extraño mi ciudad las luces de mi ciudad Ay, Yo extraño mi ciudad también. Eh, voy a recordar las vías de comunicación por si hay alguna persona escuchándonos. Sí que hay, claro que hay. ¿Hay gente escuchándonos? Obvio, buen día, monos. Eh, ¿Hay alguna gente a la que podemos individualizar? Eh, no. Bien, perfecto. Bueno, para todas las masas... Ah, sí, bueno, Chusa es una de las que no está Sí, Ana Gloria Casales. Ah, Viru Ana Gloria Casales Casale, Casale es mi compañera de trabajo. Agustín mi gran Carreto, compañera. que nos pedía que habláramos sobre los despidos en, en la subsecretaría de la infancia. De, hablamos de, de, de eso, Quieres, ¿no? Está, hablamos, está bien, está bien. Para vos, Lo bueno ¿sabes? cuando te piden que hables de algo es que Si, yo, ya lo hiciste... si ya lo hiciste ya lo hiciste ya quedas como un duque claro. igual sabes por qué pasa eso? Eh, yo me enteré hace poco en realidad una vez que no vine y que yo estaba escuchando el programa por, por, eh, por, streaming. por stream eh, y hay, hay un delay digamos lo que, lo que la gente escucha en este momento ¿Sí? ya pasó vos decís que Buyo está en streaming en este momento? claro por ejemplo el la... silencio que Buyo va a hacer ahora la gente lo va a escuchar en un ratito impresionante, impresionante. La gente lo está, lo está escuchando, piensa que lo está escuchando en este momento. Bueno, es muy complicado. Es casi como... Estallero, estallero. Es, es como el futuro. El, claro, es, como, claro, sí, es como el bosón de Higgins. Eh, el bosón de Biggs. No sé por qué es Higgins. Pero son, son digamos... En cuanto a lo que es la, la, la paradoja del tiempo y el espacio, bueno... De eso se trata. La famosa cuarta dimensión. La cuarta dimensión, sí. La de Imelda. Bueno, podríamos hablar de esto mucho tiempo más. En realidad es, es lo que nos realmente lo que nos preocupa a nosotros es el tiempo y el espacio, pero parece que por contrato tenemos que eh, cederle este espacio a agullo para que Disporique contra Palermo. Hable mal de Palermo. ¿Vas a hablar mal de nuestra ciudad? Tengo frío, Nahuel Muy bien. Tienes miedo también. No, no, frío. ¿Crees bueno, ¿sí? que te abrí? Es que ya no, no, no, no, me, saqué, no me saqué el buzo, el pullover, el, ¿no? el todo. Está, está, está, está como, está... Estoy con fiebre típica. Sí, Estás con fiebre, está sí. fiebre típica estás con el frío están Mirá, un con la, con el chullo ya parecés un, una persona que vive en la calle ya estoy no directamente bueno Gullo, vos sos un tipo eh, digamos nosotros hacemos esto por hobby pero vos sos un periodista de ley contanos qué preparaste para hoy bueno cuántos hospitales hay en, en el tiene un número veinte veinticuatro No, ni idea, ni idea ni idea. Pero son mucho más Que qué? el resto de la provincia Veinte Bueno, hay treinta y tres Treinta y tres Como la de Cristo Como la de Víctor porque... Y la de Víctor Como la de Ullo también No, ya no sí. uh. Perdón Una vez que arranco eh, no, pero me, no, me cuesta no, no te, Me, va, no, me, me va a costar volver más. Me va a costar volver Bueno, hay treinta y tres Es muy loco Porque el 26 de julio Pero siempre y cuando sí. Disculpa que te interrumpa no, Prado sí, no, no, no, no. Me gusta tu apellido Prado ¿Viste? Nas, no es lo mismo que decir pasto, eh, jardín, prado. Mm -hmm. Más poético, ¿no? Sí. Fútbol, sala de ensayo. 33 hospitales. Si es que contamos el Garham también, porque no, el Garraham es eh, mixto, digamos. Depende del gobierno de la ciudad y gobierno de la nación. Mirá vos, no sabía eso. Ahora, hay un hospital fantasma. ¿Cuál es? El Gasparín. La... El Hospital el, Gasparín Se podría llamar C El Hospital Gasparín uh -huh. es el, es el, no el, el Hospital 34 Lo sería? podemos llamar ¿Puedo adivinar? ¿En qué Palermo está? Ustedes ah, vale. adivinen qué? Hoy es eh, Nota Adivinanza En, en el Cordón Sur Lugano Lugano Exactamente 1 o 2 Lugano 1 o 2 Es muy no, difícil 1 no, que... y medio Está en Lugano Está en Lugano. Lugano El que inauguró Barra, El que inauguró Ibarra Sí, en realidad Debería estar En Lugano Porque no ¿No está? No está ¿Y qué hay en ese lugar? Y en ese lugar eh, supuestamente hay una como una especie de salita y mmm, está aprobado por la legislatura de, de la ciudad de Buenos Aires, sí. eh, Buenos Aires. Están todos los papeles. en Buenos Aires están todos los papeles. pero eh, el gobierno de Macri, desde que asumió hasta ahora, no levantó un ladrillo. Mira, Mirá. justamente un barrio muy populoso. Sí. Es un barrio sin hospital, ¿no? El lugar, ¿no? O sea, es... salvo esas esa salita no hay hospital. Claro, creo que no, no tengo en claro cuál es el más cercano ah, a Lugano. Piñero, al Piñero Piñero. ¿Piñero? ¿Víctor? Sí, sé sí. que sí, Víctor. Sí, sí. Bueno, cualquiera de los oyentes que lo tenga claro lo puede ir no, sí, sí. mandando. por No, capaz que, que hay uno provincia más cerca. No, está bien, pero... En capital. De este lado. De este lado. Bueno, pero los, los problemas no se terminan ahí. Muy cerca acá... Esto es solo el comienzo. Esto es una, una pastillita. Sí, pone... Salud, punto. Otro tema. No, no. Sí, dentro la no, dentro, dentro, dentro salud, de la salud. Sí. Pum, sí. Dentro de la salud. Dentro de la salud. Más adentro. Más adentro, claro. Dentro de la salud que hoy no tengo. Sí. Eh, Te la tomaste y todo. Y... Listo, silencio incómodo. Hagamos un ratito de silencio incómodo. Listo, vamos, seguimos. Acá muy cerca eh, está el, el único hospital de... ¿Cuán el, cerca? 15 cuadras. Perfecto. Eso eh, es lo que yo quería escuchar. Cerca. El un único número. hospital del quemado de vamos, vamos, vamos. llamo llamo <risa> ahora ¿qué, puede, qué te imaginas hoy te preguntón, sí, ¿Será sí, porque me, no puedo hablar es muy socrático tu forma de, sí. de informar ¿Qué, ¿Qué te imaginas que Que puede faltar en un hospital del quemado casas fuego no. gas. gas pomada raíz. caliente caliente eh, para para para fuego, para, no, la, lo tengo, para para tengo, Yo Tampones. sé, yo sé, yo sé no. eh, para espera, lo, lo, lo tengo que sacar, no es muy difícil ¿Qué puede faltar en un hospital de quemado? ¿Es un colmo? para mí sí Es, algo, que... un, colmo, es colmo, un, colmo, un colmo, es un colmo El, el colmo. fuego, gas, eh, algo de eso eh, Va por ahí, va por ahí ¿Algo ¿Electricidad? Para... Hielo Agua Vamos para ahí, no, ¿eh? por ahí Agua, agua, no, agua, Dios, agua No, ¿en serio? No hay mangueras antiincendio. No, no estás cachando. cachando. No, estás cachando. Es un colmo. Es el colmo. Es el colmo. ¿Y es el colmo. ¿El chistoso, Macri. Y... ¿Qué bueno, trascendió a la, a la prensa de esa información. Escándalo, sí, yo enteré, caos. Yo lo lo escuché toda la semana. Y entonces pusieron los matafuegos que, que tienen que poner. Y si querés, otro colmo más. Más que colmo, una metáfora. No tiene entradas... Eh, para discapacitados, ¿no? no, no tiene rampa. Me estás jodiendo, nada, me jodiendo. En un hospital no, en serio, me jodiendo. que te paras un segundo. Que es el único hospital especializado en, en quemados. En quemados en toda la ciudad de Buenos Aires. Oh, anotaste Ullo, ¿no? Sí, no lo tengo, lo tengo, claro. No, pero hay pero, una ya. rampa. Escuchá, hay una rampa. Puede ser que haya un hospital sin rampa. No, yo pero, no, puedo. no ahí dice hay. Hay no. una rampa, ¿dónde está? Hay una rampa. ¿Sabes a dónde va la rampa? ¿A dónde va la rampa? Al amor que a un cajero del Banco Ciudad. Nah, no, no, no puede ser. Me niego a creerlo. Estás jodiendo. Igual que el yo. que lo hizo, eh, como metáfora, me parece muy interesante. Nah. Está yo, muy no bien. Creer, yo no lo puedo creer. Y además de lo, lo típico, ¿no? De cosas rotas, residuos tóxicos tirados este, ahí. Sí, claro. En, en cualquier ni, ni, ¿no? ni hablar de que no te atienden ningún hospital público si no estás muerto, así, si no te desmayas ¿no? Estoy recibiendo en este momento un mensaje de Rocampol que dice... Escuchando Rocampol Mi amigo Paul. Juan Pablo Buen día ¿Qué tengo en la cabeza? Ah, no. tengo un gorrito Un chullo Bueno Bueno ¿Qué más? Eso por un lado Después Yo creo que Está bastante bien igual eh. Está bien Es un montón Quiero lo ser... que estoy haciendo Te voy a hacer una devolución Está bastante bien lo que estás diciendo A pesar de que estás con resaca A pesar de que Está costando hablar Tengo, tengo fiebre muy... No tengo resaca Estás teniendo muy buena data Así que Continúa Continúa. Bueno Continúa mm, Y Ahí ya, ya Afrofaste sí. sí, sí, es que, Te avantataste Sí, es que me distraje Viste no que no se te puede decir que, Hijo del riverso. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, o sea, ¿qué, ¿Qué más está mal? ¿qué, ¿Qué más está mal? En los 33 Bueno, ahora el, La semana que viene ¿Ya es agosto? Sí, sí, sí, sí, agosto. sí Estamos bueno, en agosto creo ¿no? que es... Primero de agosto soy. ¿Hoy? No, 28 ¿Sí? bueno, no, Hoy es primero de agosto eh, No Es que está perdido Pobre la semana que viene si hoy es primero por ejemplo sea el 8 el 8 eh, el sí, lunes que viene sí, empieza um, abre una muestra tango el festival de tango de agosto es tango también en también es tango de agosto es tango y también hay una, abre una muestra le podemos decir artística sí eh, en el hospital Rivadavia, pero ¿sabés de qué son las fotos? ¿de qué? <ríe> las fotos son de los pasillos y de los quirófanos sí. y de la de los sí. cientos destrozados sí. del mismo hospital. No o sea que eso, es un hospital de guerra. ¿Lo ves? ¿Es un hospital de guerra? No te pero puedo creer. pero no, no, porque atiendan pero que hay pacientes. No Mira no fotos de la, lo mismo que estás viendo. O sea, te ponen la sí. silla rota, una foto no, de la silla no, rota al lado de la silla no, rota. ¿Me estás está jodiendo? Me no, está jodiendo. no, en el hall. En, Sí, no, Gush, es, me estás jodiendo. Es, es, no puede excusa sí, para que vaya gente, ¿no? Es a para, ver. para que vaya gente a ver. Pero es te hacen una foto del. No, no. No, en realidad no es una foto. Parece que es una foto y ponen un marco y vos ves la realidad atrás. Y decís, ah, mira cómo es una foto, qué es real. Eso sería. Es, es interesante, pero hacen. Van a poner, van a poner una foto, no sé, en la puerta, en un lado, para atraer gente. Atraer gente que la gente no, tiene que estar enferma pero, para, para acercarse a casa al hospital. ¿Qué que hay, cosa? Hay, lo que pasa es que hay mucha gente, por ejemplo, eh, para el hospital de quemado para ver. Los matafuegos que faltan en el hospital de quemado sí. tenés que ir, llegar, quemado. A, llegar a determinados lugares que sin acceso de, eh, el personal del hospital no puedes entrar. No, no, no es, ¿Entendés? Pero el hospital no era público. Ah, bueno, pero el hospital, la, la universidad, todos tienen este, monitos que están en la puerta, te persiguen los monitos no, también. No puedo ¿Vos bueno, ¿crees pero, que me persiguieron así por entrar al CDC de Raúl Mejía? Pero parece un vagabundo ahora. ¿Usted a qué viene? Me dijo. Todos. Yo dije. Entre mí. ¿Qué? No parezco un estudiante. Evidentemente mm. no. Y abuelo, te dijeron, abuelo. No, no, me percibió, no. Yo me parece el de seguridad. Vaya, ¿Vaya vas se a venir a notar? Vaya tranquilo, abuelo. Suelo yo puedo dar clase. Bueno, ¿podés explicarme en pocas palabras lo de la muestra de fotos que no me quedó claro? Bueno. ¿Cómo es? Va a ser así. Hospital Rivadavia. Entro hospital hospital Rivadavia. a Hospital Rivadavia. Estamos hablando Pumba. de las eras Entro poner que no que no me siento. Lindo mal. hospital. Muy Entro lindo. porque... que jamás vivo en un hospital en vida. Vivo en la provincia de Buenos Aires. <risa> O vivo en Lugano. Y no es? se estira. Hospital... ¿Estás en la Avenida la Sera, sobre el de la Ceras? la Bien. Es un la barrio. Sera, si es un barrio well. de gente pudiente. Hay un gomero muy lindo en la entrada. Entro, entro, al, entro al hospital. Hospital que de afuera parece abandonado. Sí. Sí, no, hobby? pero de adentro mí me llamó la atención. Yo una vez fui a donar sangre, y me llamó la atención que ese hospital es una clínica medio pelo, privada, en el barrio donde yo vivía, en provincia de es que hay ¿tien? atención diferenciada por barrios? Mm. Yo, viste, no quiero levantar la perdiz, pero me parece que algo de eso hay. No, bueno, Muy lindo, creo. me dieron desayuno, todo. ¿En serio? Sí, lo igual que... mate cocido con gallita de agua, pero bien. Bueno, pero, bien, pero si lo que suele suceder justamente es que el, el hall de entrada, o sea, sí. de, de la primera, el primer contacto que vos tenés con el hospital, sí, siendo un paciente lindo. ambulatorio, sí. está lindo. Sí. Bien. De hecho en el hospital del quemado. Sí. Entrás y no ves lo que te estoy contando de que faltan claro. las mangueras y todo claro. eso. amarillo. Claro, que, ahora... que tener una visión muy... No, no, no. Entrás dos pisos, pasás por la terapia intensiva o vas al edificio. Claro. O vas al edificio atrás, <risa> donde trabaja mantenimiento, por ejemplo, y vas a ver los residuos tóxicos tirados en el piso. ¿No eso que lo describís como... y, lo... y casi lo puedo ver, lo que está diciendo. Me imagino. El edificio atrás, sobre todo. <risa> el edificio atrás del hospital. Claro. Después de terapia intensiva queda. Claro. Dale. Pasás por Tierra Prensiva Pasa por la, por la Y llegás a otro A otro a edificio Al edificio atrás sí. donde Trabaja mantenimiento Bueno, sucede por eso, eso en Ese es el hospital rabia, el sí. ¿Y arriba de ahí qué pasa? ¿Hay, muestra, ¿Hay una muestra de fotos? ¿Hay una muestra de fotos? De esos es lugares De esos lugares que vos no tenés Fácil acceso no, Cuando no sos ponte, paciente ambulatorio no. no me hagas explicarte cosas Bueno, dale, pasa Hay una otra muestra de fotos De las cosas que no podés ver Del mismo hospital Del mismo hospital No, yo no lo puedo creer y que están mierda Estás cachando Bueno, dale Contame otra cosa así Así de ridícula ¿Así ridículo. ridícula? Sí. Más ridículo que, el que falte matafuegos en... el hospital en de el quemado? quemado. Y sí, que me muestren fotos de un hospital en el que ya estoy. Eso me parece una cosa redundante por empezar. Bueno, puede ser. Puede vale. ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, puede ser. bueno y después hay un montón de hospitales que están mal. ¿Sí? Sí. ¿Por este, ejemplo? Por ejemplo, el Borda. Sí, verdad. Vos que tú tenés un... Tengo un amigo. Un amigo que, que trabaja ahí. ¿Sí? ¿Qué te contó? No, y que están sin gas Hace ya un par de tiempo Y que básicamente lo están desalojando lo Sí, de hecho las refacciones que hicieron En los últimos años eh, Engañapichanga a morir Pintaron varias de las paredes Dejaron mm. medio lindos algunos de los pabellones Mientras el resto es, eh, Está en un estado deplorable La parte que es de, de presos digamos, mm -hmm. Ese pabellón es Horroroso, uno lo ve de lejos Y te dan ficción. las ganas de llorar Eh... El, el estado de abandono es realmente peligroso, en estos días de frío no hay una puta estufa bueno, que funcione es muy funcione. interesante como, esto lo hablamos una vez acá que bajo con el argumento de la desmanicomización, la lógica desmanicomizante que es la de acabar con los. Eh, las instituciones totales y los manicomios se pretende justamente cerrar eh, estos eh, hospitales monovalentes pero Claramente no se está pensando una respuesta o algún dispositivo, alguna forma de encauzar a las personas que están recibiendo tratamiento en estos hospitales. Eh, digamos, y, y, el, el, lo que termina ocurriendo es que quedan desamparados. Yo bueno, ¿No escribí esta nota hace poco sobre... Hay el... unas llamadas, ¿no? Casas de medio camino. Sí. sí. Eso sería un dispositivo para... Eso es un, un, un dispositivo desmaneccionalizante. Sí, sí. sí, de hecho, el, el Borda ya no tiene muchos talleres que son para, para que los, los internos, digamos, puedan tener actividades durante el día, laborales y etcétera. Yo para aportar voy a decir los, que... Vi, que los vivo cerrando. Actué ¿no? en una película que se llama Desbordar. Como ¿En serio? ¿Y... Ah, otra no, anécdota. ¿Y, ¿Y era sobre el Borda? Era sobre el Borda. Ah, pero ¿Era como extra, Era como extra. Aparezco, no, no, no, aparezco creo que un segundo desde muy lejos, pero Bueno. Me Pero me vi. Ustedes saben que el, el abuelo guionista de la máquina Walbert eh, escribió, una, eh, película sobre, bueno, que escribió una película sobre el, sobre el, el Moyano. Leonor eh, Benedetto. Todo. Tenía una unas alucinaciones. Y el médico era eh, Camero, Juan José Camero. Sí, Camero. Qué lindo era el Cuando era joven. ¿no? Flayero el abuelo de, de la máquina. Sí, sí, le gustaban mucho las minas en pelotas. ¿eh? permanentemente miras en pelotas miras en pelotas porno light sin importar sin importar mucho el argumento digamos no me no no, no 200, el argumento 400, pe pe perdía sentido a los 15 minutos de empezar uh, la horda muy muy Walver muy Walver sí Walver bueno bueno Walver. bueno cuestión que eh, no yo me quedé pensando en el, el borda se quiere ir chao Víctor me quedé pensando en el borda eh, sí. hace mucho no vas yo nunca fui el borda. de nunca hecho borda. fui como paciente Bueno, no hay gas, no porque mm, esté roto algo, sino porque directamente eh, fueron, fue Metrogas, fueron los inspectores y dijeron, ¿Está? bueno, es, sí, esto va a explotar, no hay que hacer toda la condición de nuevo. Hace mm. dos años. Intervención de la justicia, obviamente porque el gobierno se no iba a mover un dedo. Falla la jueza que, que quedó a cargo del jugador. nombre de la jueza. No me acuerdo, pero Listo. sí, es el nombre. Eh, Listo, el jugador de Gallardo. Que uh -huh. fallos, tuvo varios fallos En contra de la ciudad El muñeco Claro El tío El muñeco Mirá vos eh, Bueno Hace dos años Que lo tuve Tendrían que estar sí, sí. Eh, Construyendo Entonces Como no lo hicieron ¿Sabés qué hicieron? Pusieron split Mirá Aire, calor. frío Bueno, claro. bueno Está muy bien Está muy bien Claro El split que va El calor Como ustedes bien saben Va para arriba Sí, Entonces, sí. Pusieron sí, allá arriba Bien de arriba Bien de arriba Y se, abajo es eh, Canadá en diciembre. Tundra, tundra. Eh, permafrost se llama cuando hay, afro, cuando hay hielo en el piso, permafrost. permafrost. Bueno, así, o están, así están. Y obviamente que no se puede bañar Claro, no. No porque no, cuando la split el agua el agua no sale caliente. Igual en muchos eh, No, no calienta el agua, es una los a bañarse aunque no tengan ganas de bañarse, los obligan. Así que solamente se bañan igual. A un con frío, con agua fría, sí. Sí, sí, se usa mucho, es una medida de disciplinamiento. Me ah, lindo, ah, bueno, bien, son cosas claro. que se hacen, che, son locos, ¿qué se le hace? Sí, y cuando no está cuando falla el Estado, digamos, este, tienen que entrar este, las ONGs y. Mm. entre otras cosas, eh, como una un grupo de, de ex trabajadores y de trabajadores del Borda, sí. que tienen una iniciativa, no sé si comentamos la vez pasada, bastante interesante. Lo en, hablamos superficialmente, no lo hablamos con profundidad. En en el límite entre Almagro y el Palermo Inca, uh -huh. eh, que consta de una inserción a la comunidad desde el trabajo. ¿Verdad ¿no? o que interesante? Eh, coordinan, pacientes crónicos. Sí, ¿Pacientes? sí no, es un, no es un taller, no es eh, pacientes ambulatorios, uh -huh. cuadros graves, pero ambulatorios. Yeah. No es un taller, no, no, no, es, no es un chiste bueno. para interno entre ellos, no es un juego, sino que es un, es un laburo. Sí, lo interesante es que realmente es una, es una movida... Eh, en el buen sentido, normalizadora Lo ¿no? más cercano a un trabajo Sí, es, eh... un, es un laburo que, y, y, y Les pagan, le cumplen horarios y, y vas Es un café que abre de 9 a, a 3 a, De 9 a 15, perdón El nombre es muy sugestivo El nombre es Café Basaglia Trabaja, eh, está, funciona dentro de la casa de Humahuaca Que les presta el espacio Queremos ¿Podemos hacer una pequeña reseña de quién es Basaglia? Franco Basaglia fue un médico un Psiquiatra italiano Ajá Conocido mundialmente por ¿Qué sus, movimiento sus políticas ¿Qué? desmanicomializadoras. Mira, le salió desmando. es verdad que a mí, no es sale, un... a mí no me sale, a mí no me sale y estoy bien. Es verdad que en eh, Trieste Trieste. no hay manicomios. Es cierto. Y tengo entendido que en toda Italia no quedan manicomios de estilo del Borde. Mirá vos, eh, Tenés eh, como sí. instituciones, sí. instituciones sí. totales. Claro. Exactamente. Eh, y bueno, y la, la movida de él contribuyó a en Italia y a otros países la de Europa. Sí. Exactamente. Antipsiquiatría. Veramente impresionante. Es, y hay un café en, ah, en Milano. Eh, está Milano, ay, me, Jodime, me café? Violenta Milano, me Jodime que hay un café. Milano se llama café. la gente que dice Milano. No, Solo digo Milano. Me violenta. No, no yo choquen, no choquen, Ma, ¿Cómo se llama la chista? Milano se llama. <ríe> Epa. Así que hay un café Basaglia en Milano y un café Basaglia en Abasto. En Sánchez, justamente, y Humahuaca. Bueno. En tiene plena, plena jungla. Bueno. De lunes a viernes, plena, de 9 a 15, se toma un cafecito. Y lo interesante es que, eh, cuando hablaba con los coordinadores de este de este café, uh -huh. me decía algo que, que es cierto, ¿no? Porque, bueno, voy y me atienden, me atienden unos locos, contribuyo, les pago un café... Y no es la idea claro. final tampoco, ¿no? Porque el, el café es rico, los tipos cocinan bien, uh -huh. mantiene una calidad... Sí, y, eh, perfecto. Entonces... No, no, es que siempre... Que se puede presentar como una, una una idea de, bueno, voy y colaboro con no, ellos. No, no, no, para nada. Eh, digo, puede dar ah, esa idea, lo, ¿no? Como lo estás contando, no, no, la verdad que no. Y no, así que el café es rico y el almuerzo también. O sea que uno no va por una cuestión de de caridad, sino que va porque, sí, porque se, come, se come bien. Bueno, eh, Emiliano, eh, ahora vamos a conversar con los eh, docentes, con el resto de la mesa, para ver qué nota te ponemos. Estuvo bien. La pero, más... Estuvo menos. bien. ¿Espero afuera eh, Esperábamos más igual de vos, Emiliano. ¿Vos? ¿Sabés eh, que me decían así, no? Es mi sueño de cursada Imagina que llegaste con <risas> cuántas materias. Eh, Emiliano... ¿Por qué te llevaste esta materia? ¿Por qué, ¿Por qué esa cosa contra Macri tenés? ¿Qué cosa? Cuando te, cuando te preguntan ¿por qué te, llevaste, por, ¿Por qué te llevaste esta materia? Usted parece un alumno muy capaz Me llama la atención poderosamente Entonces, usted o sea, no se ha aprobado la materia No, es que la quise dar toda hora En, ¿Usted quiso, en julio Usted quiso comprender eh, lo Cabalmente lo que... bueno, muy bien. Los contenidos Eh, vamos a escuchar un tema, Nabu Sí, vamos a escuchar un tema de... Bueno, de, de... No sé si... No, vamos a escuchar uno Porque estábamos pensando acá con Nico Que estuvo tirando mucho la palabra jungla claro. ¿no? Y se nos ocurría por ahí el tema de la portuaria Que todos sí. conocemos Alto tema Yo creo ¿Es que verdad, es el único Ullo, que conozco que, de la que portuaria vos lo, Que vos compusiste este tema, Ullo Es verdad Te voy a contestar afuera del aire ¿Es verdad que cantás en el minuto 304 se escucha tu voz? Eso puede ser vale. Vamos a echar selva y vamos a develar el misterio de que si verdad Gullo lo compuso. Bueno, eh, Diego Frenkel, eh, le cambia un poquito la voz a Diego Frenkel. Pero uy, me escucharon, ¿no? Creo que estamos escuchando a Selva Alemán cantando con Arturo Puig en el bautismo del de hijo que tuvieron juntos. Eh, les pido especial atención al, bueno, a la, la armonía que arman ellos dos, ¿no? Selva. Eh, Diego Frenkel va a aparecer en algún momento, ¿eh?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 Todos los días escuchá o bajá el programa en la página de la colectiva. lacolectiva.com.ar. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Más mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos.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 Por mí, Argentina, te quiero cada día más. Bueno, no lloren por nadie, ¿eh, argentinos. Eh, hay una cuestión. Eh, esta, esta semana se cumplió un aniversario más del fallecimiento, muy temprano, de Eva Duarte de Perón. Exactamente. El el sesenta, ¿Cómo se dice? 60. 60 años ¿no? 60 bueno parece que Eva Perón eh, fue una persona muy importante en eh, la historia eh, digamos argentina o digamos, mundial también a tal punto de que se, digamos, se hicieron, digamos, hubo dos fenómenos importantes, primero que empezó a formar parte de los billetes de 100 de un país argentina pero también Andrew Lloyd, Andrew Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber que es como que te diga el Maradona de los de los musicales, de los musicales, el, el Maradona de los musicales o el no sé el no sé el Messi, el Federer de los musicales, el, Fe, el Federico Walbert no, de, los o, o, o el, el de los musicales o el Emiliano Gullo de los musicales, sí creo. me más. Bueno, el más grosso chabón de los musicales se, se empezó a meter en el, el el tema Vita y dijo, voy a hacer un musical de ella. El, el musical de Vita, que es una... En realidad no es un... Convengamos que no es un retrato eh, fiel, no tiene pretensiones de documental, sino más bien... Eh, no tiene rigurosidad histórica. Claro, eh. no tiene ninguna rigurosidad histórica. De hecho, eh, hay un personaje muy importante que... Digamos, no voy a profundizar en la teoría teatral, pero... Hay eh, un personaje que es el Che, eh, que es como una especie de narrador, color griego, como sea. Es el que va tirando las puntas de lo que fue la vida de Vita. Pero se hizo un musical sobre Vita. Un musical que tuvo un éxito tremendo cuando se lo estrenó en 1979 en Broadway. En realidad está basado este, este musical en, un, en una novela, en una novela histórica que se llama La Mujer con el Látigo, donde se muestra a una Evita eh, con ciertas inquietudes sociales y, y, digamos, y la, la pelea por el sufragio femenino, pero también una mujer muy ambiciosa, de alguna manera una escaladora en el poder, eh, al, al lado de Juan Perón, quien fue eh, interpretado por Vincent Price en eh, la versión de Alan Parker, la más famosa quizás, de las versiones de, de Evita en la cual, por supuesto eh, Evita era retratada eh, por eh, Madonna eh, y bueno Antonio Banderas hacía el papel chivar muy, y, cre muy creíble muy creíble ¿no? No, no, sí, sí. Digamos, hay una cuestión que es eh, el que no conoce a Evita puede acceder al, al musical y comprender perfectamente la complejidad de, de de su rol en la historia argentina y por sí, supuesto su relación con Che Guevara sí, fuerte, fuerte relación sí sí, sí, sí, sí un vínculo muy especial bueno, esta eh, este musical de Vita eh, tuvo un elenco por doquier pero a nosotros lo que nos importa es que en el 2006 se repone la obra con Elina Roger haciendo de Víctor. Uh -huh. Y eh, quizás en su papel, un papel para el que nació, digamos, eh, Ricky Martin haciendo el papel de Che Guevara. Qué fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Pues, Para mí, yo creo que el Che Guevara, de alguna manera, existió para que después Ricky Martin lo, lo, lo llevara a, a, a las tablas. Eh. Pero se dejó una chivita, aunque sea algo. Parece que sí. Estoy parece que fotos, se... ¿sí? sí sí parece que sí un se. bigotín sí sí sí a los Freddy Mercury aunque sea sí. un cavado a los Freddie sí, sí, sí. <risa> seguro bueno eh... ah no qué fuerte voy a subir a... voy a subir alguna de las imágenes porque bueno no puedo creer. a ver yo uno el debate este ahora mejor. para para que pero están todas trucadas porque no lo hace de verdad cómo que no hace de verdad se deja un bigote sí un bigotito bueno. un bigote lo Freddy. claro sí y aparte tiene pantalón con tiradores Claro. Como Freddy. Como, como Che Guevara. Como Che Guevara. Bueno, la cuestión es que no tiene ningún rigor histórico este, este musical. En realidad tampoco tiene ningún valor estético. Pero hay una hay una cosa, una, un, un momento muy fuerte que es el de No llores por mi Argentina. Yo no entiendo esa parte. Bueno, en realidad est está um, como emulando ese momento ese momento histórico en el que evita renuncia a la, a la a la candidatura a vicepresidencia en la 9 de julio en, de julio, en el frente del Ministerio Pero, de Desarrollo Social claro. donde hoy está de hecho evita su cara en hierro es gigante claro la la evita um, coqueta mirando al sur y la evita descamisada con el pelo suelto no más que coqueta una la que mira al norte es la Evita más combativa una claro. guerrita sí una Evita mítica porque en no, realidad nunca esa imagen no es que existió y la, la Evita compasiva es la que mira al sur uh -huh. bueno Eva Perón Eva Perón un personaje eh, digamos si, si, si lo queremos polémico en la historia de, de Argentina ¿no? digo de alguna manera ella representó el la, el, el justicialismo más eh, eh, caritativo Eh, no sé como eh, más solidario solidario claro y también eh, fue como un, digamos más que más que a la figura de Perón a la, a la figura de Evita era muy criticada muy eh, digamos puesta en duda por la, la sociedad paqueta argentina sí también sucede que eh, me parece que sintetizaba las contradicciones del del, del peronismo ¿no? en ella con sus joyas y sus alhajas ah. y sus sus grandes tapados uh -huh. eh, si querés, este, este con una estética que emulaba justamente a la aristocracia que decía que combatía uh -huh. y que de hecho combatía digo ahí uh -huh. eh, la contradicción eh, combatía con, en, en cuanto a motorizar políticas progresivas para la época uh -huh. bueno hay una eh... Anécdota muy interesante la historia que es Evita compra una un arsenal eh, una cantidad de armas muy digamos, compra armas al, al a, creo que a Holanda para entregárselas a la Cgt para continuar el trabajo de Perón y eh, Perón vuelve atrás esa decisión como que de alguna manera Eva está más convencida de la llamar la, la, la revolución justiciadista que es lo que o sea propiciaba más el conflicto y la, y la no sé la, la ruptura la sí. ruptura que la, la conciliación de clases eh, marca registrada de Perón claro y también no me quedé pensando en en el, en el musical Hay como una. a mí me llama la atención la, la necesidad de, de apelmazar eh, figuras claro. históricas, ¿no? eh, Forzar la necesidad de que se hayan conocido, ¿no? eh, claro. Como una el, liga de superamigos, el Che y Evita y Perón, Claro, ¿no? claro. claro la, idealización, la idealización. Pero que... externa, digo, no, no, es, no, es, no, es, no es, no es. podría ser nuestra. Pero es eh, es externa, ¿no? Es, este. apelmazar. figuras de la historia argentina desde estados unidos y hay que, hacer un Broadway. Musical, hay que hacer un musical de la Thatcher que esté junto con claro no sé con Pink Floyd y con, Roger <risa> sí. con Roger Waters <risa> Roger claro, Waters y Churchill claro claro ¿y cómo se podría llamar? la Thatcher que, Juegos Olímpicos 2012 se podría llamar Qué por mala él. la presentación ¿la vieron? no, no vi nada no vi no. ah, no absolutamente ah. nada ¿tocó por McCartney? Sí, lo que más no. me... Lo, sí, tocó al final esa parte de también entonces nah. Una canción. Paul McCartney está cada vez más parecido a, a Linda, su exmujer, la que se murió de cáncer. Uy, uy. Fuerte, Miralo, eso sí. que está diciendo. Miralo, es, es fuerte. Míralo. ¿Y tocó fuerte. un tema de los Beatles? Tocó un tema de los Beatles. ¿Qué tocó? No me acuerdo. Perfecto. Bueno, eh, ¿qué más podemos hey decir? Tocó, hey shoot. Hey Jude. Se shoot. cumplieron 60 años de la desaparición física de Vita, el pasaje a la eternidad. Seguiremos haciendo... Eh, símbolos que la, la recuerden pero de alguna manera nunca más volveremos a ver a Valeria Lynch eh, representándola cantando y de alguna manera demostrándole a Madonna que eh, evita esa argentina y peronista y descamisada y eh, representada por Valeria Lynch mejor que nadie ¿vamos a escucharla? ¿querés escucharla? claro ahí vamos estar siempre en Sie per la oscuridad.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 No llores por mí, Agustina Ya estoy bien, ¿eh? Ya estoy bien ¿Estás bien? Me acuerdo de otra cosa ¿De qué te acordaste? Estaba viendo Comandante Otra vez el documental de Oliver Stone Sobre... Documental entrevistas sobre Copado, recopado no Recopado re en, en de, un coparte. momento En un momento le, le mete la figura de... En, entran a un... A una sala de cine de la gobernación cubana flores en, en La Habana no, no, y, suele, suele. Y, Y no están viendo la película, pero después insertan un, un paño eh, de imágenes de Eva sí. y le preguntan a Fidel si se siente como Evita o qué le parece la figura de Vita. Si... como Evita y un no, poco me más siento, de barro dijo. Se siente un poco mejor yo. Algo así es la pregunta, ¿no? Y después, eso es a mitad del documental. Sí. El resto del documental, en muchas partes, la mayoría. El tema de Cortina, que es como que estamos escuchando ahora, sí. es el tema de Evita. El de Nueva Por mí Argentina? No, me está cachando. ¿El de Madonna? Eh, sin letra, en la melodía. ¿Qué es esa no, melodía? Qué no. loco. Flayeros, para pensarlo. ¿Califica como una anécdota esto? Más o menos. Bueno. bueno. <risa> es pertinente, es pertinente como eh, que veníamos hablando de. La no, anécdota, de, ¿no? Eh, sí. anécdota tu no anécdota suele ser pertinente. Lo que no tiene es contenido, digamos. Claro, claro, porque. En realidad... Es una no anécdota. Claro. Mencionaste Evita, pero no me quedó muy claro por qué y qué hacía Castro en ese momento. Es una de las más atinadas de las no. Y viste una película. Estoy cansado, estoy cansado, lo voy a decir, al aire, estoy cansado de que no valoren mi. No anecdotario. Bueno, Agustina, deja de llorar por mí, Agustina. Y contame qué mensajes hay. Hay gente que está aprendida al stream diciendo. Sí, sí, hay gente muy copada en el ¿Tomando mundo. apuntes, por ejemplo? Sí, estuvimos publicando una foto de Ricky Martin sí, con claro. los bigotitos sin un fleco preocupante. Claro, claro, se parece bastante más a Freddie Mercury que a Ricky Martin. Tiradores, camisa abierta, se le ven los pelitos del pecho. parece el No se parece en nada. No. Y Lucas Badura dice... Sí. Para mí, que buscan eso? Generar polémica para que se hable del Che y lograr la revolución desde adentro del imperio mismo. Es posible, ¿eh? Aparentemente, y de buena fuente, sí. el señor Ricardo Martín es guevarista y llevaría, tactuado, el al mismísimo che Guevara, perdón, En el Bien. recto Para poder pasar Todas las revisaciones Sin que nadie descubra Su doble identidad Bien. Como agente cubano Del internacionalismo proletario no, Es posible Saludo la imaginación De nuestros monoyentes Sí, sí, no Nosotros somos Muy entusiastas De las teorías conspirativas Las creemos todas En general Y, y tratamos de Y brigamos por, por un mundo Con más teorías conspirativas Claro, claro Tratamos de, de, de expandir rumores No confirmar fuentes Etcétera, etcétera. Siempre De sí, eso sí, se sí. trata la vida Exacto. ¿qué pasó? ¿Se fue? No, no, no, estaba voy. pensando en el que y en, de alguna manera en eh, eh, digamos creo que estamos en un nivel ya de de, de avance científico como para poder eh, tal vez, de una pequeña pestaña o una uña de, del cadáver por decirlo de alguna manera del de Che Guevara, clonar un nuevo Che Guevara y ponerlo en frente de el Banco Central, por ejemplo. Claro. O de la, de, digamos, de la población de Buenos Aires. O, no sé, de, a ver, digamos que yo, gobernando Venezuela. Sí. O, sí, lo que vamos a tener es una persona que se le parezca mucho, claro, pero es un frasco, digamos. Bueno, ¿no? claro. Ahora, la tecnología que tiene que utilizarse para lograr semejante logro, sí. que es, insisto, clonar al Che Guevara para, de alguna manera... Tomar control del planeta. ¿Es tecnología transgénica, Nico? Habría que preguntarle... En... Me parece que es más genetista esa. Claro. Pero... Por ahí anda más o menos el Se, transgénico, digamos. ¿Se puede hacer un injerto en un brote de soja? Claro, es una soja que te salga con la cara del che o algo de soja. Poner. Ni siquiera la cara, cara. Con, con los fusiles, por ejemplo. Solamente claro. los fusiles. Que crezcan fusiles. Que crezcan fusiles. Es interesante. Habría que pensar. Habría que pensar, no tengo... Hay que hablar con Monsanto bueno. o con alguna otra empresa que, que te haga estas patentes y... Bien. Entonces, profundicemos en lo que es la, profundicemos en, lo, lo que es la, la Para empezar, de alguna manera, a dar los primeros pasos hacia la, la clonación. Dale, mira, antes, como tenemos poquito tiempo, mira, sí. ¿vos tuviste hace poco en Bolivia, no? Sí. ¿Tomaste sopa de quinoa? Entonces se paga de quinoa. Siempre. Y acá hay un montón Acá hay mucha quinoa. hay mucha quinoa en todos lados, En este palermo sí, a, a mí me cae mal la quinoa. Te cae sí, mal. recién. No eh, nos cuentes, no eh, más. Emiliano lanzó un poco de quinoa ¿no? ahí. <risa> eh, estuvimos separando y dijimos que. Sí, sí. ¿Vos, vos sabés que la, la, la, la historia de la, de la quinoa dice, bueno, el mito, es una, la quinoa es un, un cereal que crece en lugares muy áridos donde sí, hay mucha agua, sí. como se dice, el altiplano boliviano. Claro. Que es una cosa muy rara que, que puede darse ese proceso ahí. Y tiene, se descubrió que tiene muchos nutrientes, digamos. Sí. Eso es un alimento ancestral, digamos, de los pueblos del, del altiplano. De hecho, la la, la, la, la la leyenda cuenta que en realidad era una comida de los dioses y que un zorro había con una soga subido al cielo a comerla. Cuando bajó, unos olor le picaron la panza, se desparramó esa semilla por todos los Andes y eso fue un alimento que, de los pueblos. Bueno, bien. parece que la gente estuvo comiendo quinoa, sopa de quinoa y demás durante años y años, años. y años. Y Siento, años. Y años y qué me, años? me puede hacer mal el quinoa. Y en 1994 Un par de gringos De la Colorado State University Habrán estado No sé Visitando Machu Picchu Claro Por las planicias una ceviche En el mercado de Cusco Algo Y probaron la quinoa Y se ajá. empezaron a, investig a investigarla Y descubrieron ajá. que Era una semilla Única en el mundo Porque era Súper resistente sí. Al frío sí. A la altura Claro A la aridez Desde luego No, perdóname, perdóname, perfecto, que, perfecto. perdóname que aporte Cada palabra que digas Y qué decidieron hacer investigar cuáles eran sus propiedades y la patentaron nah. en, el, en el registro de patente de Estados Unidos. Nah, me estás cachando. Bajo el número de patente, US Patent 5304718. Nah, no puede. Está patentada la quinoa. Nah, y a partir de ellos ellos querían apropiarse de esta, de esta bondad de la quinoa para empezar a como... modificar a algunas otras semillas para que sean resistentes, tal como era la quinoa. Digamos, y esto es un poco lo que lo que termina siendo la, la transgénesis, digamos, o, la, o la, cuando se aplica a los cultivos. Claro. Porque la selección de. La, lo que es la, la, la economía de. o las plantas transgénicas, digamos, sí. es un la selección natural de, de esas semillas, es un proceso milenario, digamos. Todos los pueblos van eligiendo claro, claro, semillas, claro. diferentes tipos, no sé, uno va a Bolivia y ve. Digamos, el proceso que describió Darwin... Eh, eh, Digamos, de alguna manera, la selección exacto. la selección natural la supervivencia del más apto exacto o, o modificar cultivos o semillas para adaptarse a los gustos propios no segundo sé, a tiene pero eso si de... selección artificial sí es es injerencia del hombre que va eligiendo algunos cultivos claro. trabajar algunos no trabajar otros y ahí va modificando nada más que eso es un proceso milenario digamos de muchos años claro. que se logra digamos pero para para buscar cuál es el, el, el, el principio de esto de la transgénesis no sé sea, de qué es la zanahoria Y, y naranja, naranja. Bueno, Bien. la zanahoria es naranja Porque en Holanda Hace un par de años Para conmemorar El, el naranja de los holandeses De la bandera Sí, el, le, el le gusta Luca mucho naranja. No, no sabés de dónde salió Pero le claro. gusta mucho Claro Pero de orange La zanahoria Vos quedas Muchas zanahorias que tienen La parte de arriba Media violeta La, la zanahoria era violeta no, no. Media no. violacia y naranjosa o sea, Y fueron seleccionando no, Genéticamente no. las zanahorias Hasta lograr zanahorias naranjas Para Me niego eh, a creerlo Me niego es, a creerlo a sí, no creerlo creo. No puede ser No este puede es ser así. No puede así. Ser. Años y años de, de selección para lograr una zanahoria que sea naranja. No, no puede ser. Increíble, Rick mentira, colors. no te creo. La zanahoria sí. era media naranja y viol violacea. Fíjate que las zanahorias, ¿no? No no, no, no, no. Fíjate que unas zanahorias en la en la punta de arriba queda todavía rasgos violetas, depende si no está. tan sí, pensé que era sucio. No estoy eso. de acuerdo. No, no quiero, no quiero no, que no, no, estás no, cierto. No, mira mira yo es quiero decir tío? lo googleó, lo googleó. estoy googleando, lo estoy googleando. Es y es violeta y la puta madre, no, no puede ser. No, no. Es que es que en el fondo de la es mucho es mucho más linda violeta. Esto, bueno, esto es un trabajo una selección de, de una selección genética claro, de algunas claro. variedades para ir llevándola hacia el color que vos decías uh -huh. esto que, es, que sucedió eh, uh -huh. por años y años y años y años y años por milenios uh -huh. por diferentes pueblos lo que pasa es que después fue apropiado por algunas empresas claro. y creo que vamos a contar después de la tarde muy bien transgénesis eh, el nombre da miedo yo eh, si hiciera una película de ciencia ficción Con por ejemplo, el Leonardo Balaglia de protagonista, le pondría En Transilvania, uh -huh. puede ser. O en el Trastebre. Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación enlatada. Yo no soy de sus Eu não sou seu vizinho, eu moro muito longe, souzinho. Desilusão, dança, dança, Viernes, 23 horas, W Brasil. Estou aqui de passagem. Viernes, 23 horas, W Brasil. Pula coletiva Radio 102.5 FM.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 De lunes a viernes a las once y media. Desaparecidas en de producciones mundial. de la revista ah. Mansi, 100 años. Por el aire de la colectiva. FM 102.5. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Eh, ¡Qué pinta que tenés, mono! Pareces Gardelche. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor la tica. Estás escuchando el palermo de los simios. Le copié la parada, ¿eh? Lo echamos a una abuela. Lo echamos a una así al 30% que está se de oro. ¿Por a la verdulería a la a ver si la zanahoria realmente era naranja? Ah, ¿no? Fue a, Fue a chequear. Cocodrilo que mea es cartera, eh. Para sí, y acá te, sí, te, te, te, te dormiste vela. Dormiste vela, exactamente. Es así. Me gusta la cabecera, eh. Te gusta, ¿no? Pero, Pero te levantarme vas a ir. y todo es un problema. Bueno, entonces, seguimos, ¿qué pasa con la transgénica? Esto. Esto, esto que contamos de que se da por una selección natural, digamos, que los pueblos originarios, por ejemplo el caso de Bolivia, hicieron con la quinoa, con claro. las papas, que tienen un montón de papas por diferentes colores, papines, amarillos, rojos. Papas, básicamente y azules. papa papa No eh, veis que la papa es... No, no, no. Naranja. No, no, no, las no, papas son muchos, color, ¿no? este no muchos colores, ¿no? En el mercado de hay muchos colores. Ah, adentro es amarillo. Ah, adentro siempre hay un color, está claro. Claro, claro. Bueno, eh, muchos de estos, de estos saberes milenarios, digamos, claro. fueron así como la, la Universidad de Colorado se, se quiso apropiar de la quinoa en general, hay algunas empresas... En, en Colorado... Aparte de quinoa, hay mucho tiro también, ¿no? Hay mucho oh, tiro también. Mucho, mucho plomo también. Mucho plomo y hay un colorado. Hay era un colorado medio, medio naranja en realidad. Hay un Colorado. Un colorado Colorado que está, está salado. Está salado. Eh, y empresas internacionales, las más conocidas son Cargill y Monsanto, digamos, claro. empezaron a patentar estos avances de milenarios y a generar algunos eh, generar adelantos tecnológicos como el caso de la soja, claro. que ganamos el otro día, en el caso de la soja... Eh, lo que se hace es que se modifica la semilla de soja genéticamente para que resista un, un tipo de agroquímico que es el glifosato que mata a todo alrededor y deja claro. viva la soja sí. bueno lo mismo pasa con el arroz con el Vietnam eh, con el arroz en Vietnam perdón con claro, el algodón el en Vietnam en, en, Vietnam en, en, en se, África hicieron un, un, un ataque transgénico transgénico en, Vietnam. en Vietnam con el palma eso fue uh -huh. un poco antes pero ¿cómo, cómo es que, que funciona esto? que también en Argentina hay juicios eh, internacionales de Monsanto contra Argentina ellos genera esta semilla modificada digamos claro, transgénica transgénica que es la que se empieza a usar porque cumple con estos re, requisitos claro. que es más, más fácil de, de cultivar porque vos podés tirar un, ag un agroquímico indiscriminadamente que sabes que no te la va a matar perfecto te parece perfecto ¿Por qué, no ¿por qué no haría que hacerlo ¿no? y después cuando vos querés replantar esa semilla Monsanto dice bueno como la semilla que estás plantando es una semilla creada y patentada por mí claro cada vez que vos querés plantar, pagame no. a mí regalías por esa semilla que estás plantando porque la semilla la creyó wow. y tengo una patente en Estados Unidos número perdón, X perdón Monsanto está jugando a ser Dios y más o menos hacerse apropiarse de la simiente de un producto natural como la soja como la soja oh. que en el caso de la soja digamos no es tan eh, en el caso de las cosas en particular de Argentina Argentina como país digamos sí. eh, no acepta y el país Argentina está en litigio con Monsanto porque La justicia no argentina poco. no le exige, digamos, a los cultivadores de soja que paguen por las semillas. Porque vos, si vos plantás, ¿cómo es el proceso? Vos plantás soja, te claro. guardás una parte de esas semillas y con esas semillas replantas soja. Claro, hoja. lógicamente. No hace falta ir a comprar de vuelta. Exactamente. Haces el vivito, tú guardas. Bueno, hay países en donde eh, sí se les exige, y en el caso de la soja no es tan grave, porque la soja de última es alimento balanceado para los puercos de China, digamos, no nos afecta a nosotros, claro. pero en lugares como Vietnam, por ejemplo, o en, en grandes partes del sudeste asiático... Monsanto tiene una actitud muy agresiva con los plantadores de arroz, que es la dieta uh -huh. básica del claro. sudeste asiático, más o menos lo único que comen. Uh -huh. Y se apropió, no solo que les exige a cada vez que plantan arroz, que le paguen regalías a Monsanto por el arroz que plantan, sí. porque el único arroz que está quedando es el, es el modificado, modificado genéticamente, porque es el más barato, porque es el que más resiste, uh -huh. y todas las demás cuestiones, y le exige a cambio que paguen estas regalías Pero ese arroz, Ya había así, eh, lo, lo que protestan esto, los pueblos es que ese arroz tuvo una selección milenaria que fue creando los diferentes tipos de arroz, el arroz y claro. no, no soy un espectro de arroz en arroces, pero sé que hay... No, eh, huyos de pertenece arroces. Sí. Varios tipos de arroces. Hay un montón. Está el doble carolina, el oro, el oro. ¿Cuál más que te vende el que te vende? El jaki, el que te vende noble se llama? El noble que te vende, Narda Lepes Claro, bueno, sí, pero hay también doble carolina y de los dos. Sí, sí. y la carolina. No, nunca sube nunca supe por qué se llama así, pero bueno pero igual, para el se próximo puede, se, se puede buglear, ¿eh? una economía del arroz pero esta selección natural que se fue haciendo y, y dife, eligiendo diferentes granos para, para el diferente tipo de comida es apropiada por esta empresa que modifica un poco ese arroz para que resista un agroquímico por ejemplo y le exige que a cambio le paguen plata por eso, lo mismo pasa con el algodón en muchos países de África que la fuente de ingreso de muchas familias históricamente fue el cultivo de algodón uh -huh. Eh, para los tejidos, los tejidos egipcios, por poner un ejemplo, por un ejemplo. marroquíes o en otras partes de, de África. Ponele, pero y allí o sea, también. Hay, hay muchos ejemplos más, pero no los vamos a hablar. Claro, no vas a hablar todos porque no, aparte sí. no dice todos los países de África. Nos, nos, nos y no llegamos. Pues. Eh, y y a, ahí también se, se les exige a esta, a esta gente que no tiene ni siquiera para comer claro. y que está plantando arroz eh, Algodón le dice, bueno, o vos me pagas a mí, viene un tipo de cam camioneta de Monsanto, le dice, vos me pagas a mí una X cantidad de plata, o yo vengo y te paro en dos fuego. Así de simple. Todo tu cultivo de, de algodón. ¿Qué ah, tranca. Muy tranquilo. No, no, está bien. Muy tranquilo. No, las cosas están claras. Exacto. El, el gran problema para mí de, de esto pasa por ahí. Después hay toda una discusión eh, de si ese alimento modificado genéticamente claro. puede o no afectar a, afectar a la salud. Claro. Que en muchos casos, digamos, ese no, no está comprobado si ese alimento está afectando a la salud lo que sí posibilitó la, la modificación transgénica de estos alimentos es una explosión en los niveles de cultivo, digamos, que frente a un problema de, de falta de alimentos crónico que se venía teniendo eh, en estos países, que hace una explosión, que, que ese arroz rinda mucho más por hectárea, entonces en Indonesia le soluciona a Indonesia su problema de que la gente tenga alimentación. Claro, lo que pasa es que no hay más falta de alimentos, pero hay falta de guita para comer. Hay falta de guita para comer, y también otro gran problema es que no hay no hay un, un control tan, tan exhaustivo sobre los agroquímicos claro. que también eso sí son propiedad de Monsanto y los que venden los que los venden son estas empresas eh, internacionales Monsanto, Cargill, cada una el que modifica su semilla claro. genéticamente la modifica para que aguante el agroquímico su, el, que venden ellos claro. digamos entonces sobre esa sobre esa ese agroquímico que se usado indiscriminadamente para Eh, tirar sobre las cosechas para matar toda la otra maleza y claro. permitir bajar costos y producir más cantidad y más barato, ese agroquímico sí es un agroquímico que es perjudicial para claro. la salud. Recién ahí Guillo nos contaba, en el caso de Córdoba, claro, de Cruzango, en, en el barrio, se llama, aunque le parezca extraño, esas cosas que pasan en, en la provincia mediterránea, barrio anexo y Ituisangó. Exacto. Bah, no pero es, ¿Qué pasa ahí? Es, es Barrio Bahio, y Tuzangó Barrio Barrio Bahio. No, es Barrio y Tuzangó anexo Barrio y Tuzangó anexo ¿Cómo sería en Córdoba Barrio y Tuzangó anexo Ay, salquita ¿Sale? de la calle de está <risa> Al, Al sur de la capital El último barrio Antes de que arranque el, eh, Las zonas de campo eh, banco, Ya comenzó en junio el, Creo que fue el 16 de junio O el 11 de junio eh, Comenzó el primer juicio Oral y público A dos productores y un piloto por fumigar no solo con glifosato. Eh, la gente que está llevando adelante esta movida me comentaba que el, el no, no glifosato es hasta de lo más benévolo lo que tiraban estos tipos. Claro. Con el vaso lo reciben. O sea, no te quejes claro. de eso, que es un mimo. En realidad. De, lo lo comentó también Zamora la vez pasada. Creo que se llaman Las Madres y Tuzangos. Las Madres y Tuzango, sí. Hicieron el relevamiento en... ...creo que fueron 5.000 casas... Eh, ...y desde el 2002 para acá... hubo 100 sí casos de cáncer... ...cánceres en, en pibes chiquitos... ...en pibes menores de 15 años... claro ...eso pasa con, con todos los cultivos... ...hay muchos casos también... ...el que es muy nocivo son los... ...los agroquímicos que se tiran para el cultivo de la papa... Mm. ...digamos habitualmente mu muchas poblaciones... ...no quieren estar cerca del cultivo de la papa... ...porque... ...otra vez cuando se hace... ...son grandes las extensiones... Yeah. ...la forma de fumigar es a través de aviones... ...y ese avión va tirando el agroquímico y a veces por cómo viene el viento por ahí cae arriba de, cae de, de, la, de la papa y por ahí te cae arriba de tu casa. Claro, digamos. lo que sucedía, sí. perdón, lo, lo que sucedió en, en este barrio bordobés fue que caía en los tanques de agua. Claro. Uf. Sí, sí. Puede caer directamente, y si no también indirectamente, según dónde está el campo ubicado, también puede afectar la napa sobre la cual después la ciudad toma. o contamina los ríos o sobre los cuales se saca el agua. Eh, por eso el, el, el gran problema, si se quiere. No es tanto el trabajar genéticamente una, una semilla, porque es algo que se, que se hizo que poner mil, un... milenariamente, digamos. Lo que se hace ahora es... Como refinarlo. Como refinarlo por los propios adelantos tecnológicos y hacer la resistencia a un tipo de agroquímico claro. que, que permita abaratar costos. Y lo que habría que poner más control es sobre ese agroquímico, digamos, que no sea una cosa que mate claro, no solo claro. la maleza, sino que también... 20 Personas, pibes. Eh. Claro, porque no todos, no, todo, no te la mata. estos estas cosas se llaman organismos genéticamente modificados mm -hmm. asesinos, sí. y no todos de estos necesitan, o sea, necesitan agroquímicos, pero no todos serían tóxicos. No, claro, claro. Porque ya que estoy viendo un mapa que hay cinco países que son, que producen el 95% de estos organismos modificados genéticamente, ¿no? Estamos en eso. Y veo que decir. son, claro. Está Brasil. Está bueno, Canadá, de lo mismo claro, pero está, Canadá, Estados Unidos, sí. China, Brasil y Argentina. Sí. Mí, Digo, yo, mi pregunta es, ¿en Canadá usarán los mismos agroquímicos que usan acá, que nos matan a la gente en los pueblos? Digo, no, por o, eso. o son distintos. No. Son, son, son dos cosas, aparte de eso es cómo, cómo, se, cómo se, se utiliza el agroquímico, porque una cosa es tirar sobre, no sé, con un camioncito que vaya tirando con, claro. como si fuera cosechando sobre ese campo y si ese campo no afecta y otra es venir con un avión claro, y, y tirar más o menos y si el viento le empieza a tirar de acá porque el campo está muy pegado al pueblo, bueno listo, los primeros 5 metros si había... Cinco tanques de agua, pueden las cinco familias. tendrán un pibe con tres no, brazos Y fue, fue muy cómica ¡Ah! la respuesta de la de la provincia, ¿no? De la gobernación de, de Córdoba. ¿Qué dijeron? Bueno, pero fueron solo 37 casos en realidad. Bueno, claro. No, no, no se murieron 37 pibes, nada más. Che. No fueron bueno, tanto, qué tanto quilombo. No, y con la impunidad que se manejan es, es, es muy llamativa porque estos productores ya tenían otros juicios, ya perdieron juicios, los juicios civiles ya lo perdieron. Mm. Ahora que hay un juicio penal. ¿sí? Este es el primer juicio penal de la historia eh, argentina por el uso de los químicos. Los químicos. Y, y siguen siguen fumigando. Ah, y bueno, nadie es eh, culpable hasta que no se demuestre. Ah, pues sí. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre. Ahí, Ahí está. Ahí me gusta. Más. Ahí está. ¿Qué vanguardia, vanguardia Córdoba? ¿eh? Esta tecnología... Es siempre la vanguardia, Esta tecnología transgénica es la responsable de que uno, por ejemplo, se coma una... ¿Mandarinas sin semillas, por ejemplo? También, claro. también. Eso, bueno, hay mucho. A mí me eso. gustan igual, ¿eh? Sí, la ¿puedes? mandarina sin semillas, no, a mí ningún... sí, me encanta me la semilla. Si chale. la tecnología me puede mejorar eso, yo voy a decir. No, hay mucho, lo que hacía, hay muchos inventos de, de, de frutas nuevas, ¿sabes? hay mucho desarrollo de, si a vos te a mí me gusta la mandarina, pero con textura de manzana, hay gente estudiando que ¿Sí? que haga sí. hace una manzana con textura de mandarina y así. está hablando? Ch chef, eso? el chef... Eh, catalán. ¿Qué, ¿Qué haces chicos? No, nada no, no. es una por ejemplo, es una granjera que tiene gustado tortilla de papa. Por a, mí, a mí, el porque... que me llama la impresión es que para mí, el que sí comió mucho de eso fue Michael Jackson. Sí. Por algo quedó como quedó. Así quedó. Que así quedó. Claro, porque en el fondo no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias para la salud de que te venden un, claro. una soja alterada Alterada. genéticamente. no bueno, sabés qué puede hacer porque es genético A mí ¿no? me, me contaron también muy buena fuente que él era negro y como comía mucha papa era blanco ah. modificada genéticamente es el, el color de la papa le fue tomando y si escuchame para tener piel? buen color de piel te dicen que comas la zanahoria esta que ahora resulta que es mentira te vas a volver violeta quizás no, sí, sí, no. la zanahoria bueno yo por la duda no como vegetales así que no muy bien, está muy bien ¿Eh? así que cuando vamos a escucharlo a, a Miguelito a, a Mario eso es el, el, el, que es lo más transgénico musicalmente que conseguimos sí, sí. eso mismo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 El Palermo de la semana. ¿Y vos? ¿En qué Palermo vivís? Ando. ¿Vos en qué Palermo vivís, chabón? Si yo te digo, ¿y vos? ¿En qué Palermo vivís? Oh. ¿Parece? Sí, ¿Para el que habla recién? Lo que, lo que quieras. ¿Se parece? Sí, lo que quiera. <ríe> Palermo Gullo, digo Ahí, parece mogul. que se está la buruja inmobiliaria. Es. Que parece que se está posicionando sobre un sector de Almagro y dicen que lo quieren bautizar así. puede ser, eh. Te voy, ya tengo problemas con el copyright. Sí. Puede ser, eh? eh. Hay barrios conocidos, hay barrios míticos y barrios de los que nadie sabe nada. Villa Puridón es uno de ellos. Yo creo que le queda bien. You Read Mix. Sí. Tito, claro. Villa Puridón. Sí, <ríe> ¿no? Yo me lo imagino a Lirenox en Villa Puridón <ríe> la, la Pur <ríe> Pur tomando birra a la esquina. <ríe> por, la calle, ¿Por qué calle puede, puede estar Villa <ríe> Puridón? Es un barrio de, de calles graciosas. Sí. Claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Ese barrio? ¿Ese barrio? Sí, sí, sí. José Luis Cabezón. Imagínate, ¿dónde dicen? En Cabezón. José León Cabezón. Claro. Ani Lennox cambiando por cabezón. No, eso. sí, no, te, te voy a la calle. Tenés, tenés, calle como Emilio La Marca. <risa> sí, Emilio La Marca. ¿Qué hace Emilio? La Marca. La, la Marca. Marca. Tenés Habana al lado de José Cubas. Habana, sí. Mirá vos. ¿Está bien, ¿Dónde estaban? Habana? al lado de José Cubas. Sí, Graciosa no, no, está bien está ¿La muy bien. calle pareja? ¿La tienen pareja? Sí, sí. La calle Imagino pareja. Imagino que viene ser bastante ordenada. Es, claro, exactamente qué interesante. Yo vivo en la calle pareja. ¿Vos en pareja? pareja? Sí. Interesante. ¿Qué haces? No <risa> bueno, soy cuenca. solo No, paren, paren, paren. Hay una que se llama Cuenca, que en principio no es graciosa. No, pasa nada, claro. no nombre de pila de, de este tal Cuenca. Mamerto. No No, no estoy jodiendo. Cuenca. Mamerto, cuenca. Mamerto. La cuenta de luz venía con ese ¿Cómo? nombre. Mamerto Cuenca. Mamerto Cuenca. Cuenca, bueno, también. Hace ilusiones de vagina. ¿Cómo es eso? de claro. decís cuenca y no directamente... De cuenca, cóncavo cabo. Bueno, suba el glifosato. Villa Porreón. Villa es un barrio eh, que está entre General Paz, los constituyentes, Salvador del Carril y Campana. Eso es lejos de lejos el... de todo. Lejos. Yo digo que Dio es, es lejos de todo, salvo yo a mí que me mi trabajo. Yo vivía muy cerquita de ahí. ¿Sí? Contanos. Sí. Se cae del mapa. Sí, digamos, sí, sí, sí, Para mí. Es. El de barrio Perón. Uy, contanos, no, no, es Villa Porreón. no. Perón no, Chacau. no, por eso, es barrio Perón, no es de Villa cerquita de ahí. Está todo mal con Villa Porreón. después te cuento el, Sí, para ¿Sí? los tiros. Yo quiero saber, con mi, yo soy vecino nuevo, entonces saber con quién me tengo que pelear. Claro. Sí, sí. Iban los del club. La pica con de Boto, imagino. con Iban los del club como visita agosto es? 17 de agosto sí. el club macrista los de ahí ¿ah, es macrista? ¿es macrista el 17 de agosto? sí, ahí, sí. pará bro, ahí en, en ese club es el que es, es donde Macri hizo el, un par de actos bueno, ahí por eso hace macrista ser macrista es sí. el club ya está yo lo metido de macrista Boca es macrista 17 de agosto macrista pará, TN las cosas están claras Bueno, las porque? cosas como son claro, Villa Porrón limita al norte digamos con Devoto y al sur con Villa Urquiza bueno. sí. y desde el otro lado con, con Agronomía ponle que yo, sí. sea, yo soy un recién llegado a Argentina Quiero... Perdón, perdón, perdón La calle Terrada Terrada Terrada, terrada. Y hay una que ¿No? es la Dines ¿Dónde me vivís? Me enterrada. suena a la enterrada, sí, Enterrada Fuerte eh, Yo soy un, un recién llegado de, Del extranjero <risa> por el que de Holanda Llego con mis zanahorias naranjas Y digo bueno Pensaba No tengo militas. mucho tiempo No tengo mucho tiempo Para pasear por unos Aires. Voy a ir a, a Caminito Voy a ir a Plaza de Mayo Y voy a villa Villapurredón En Villa Porredón, mira lo único interesante... Hay dos cosas. Wikipedia nos dice una sola cosa interesante. Nico León ¿Qué? y la, la segunda. ¿Qué? Villa Porredón tiene dos cosas interesantes. La primera sería Nico. No, esa sería la tercera. Ah, La primera es que tiene la manzana ¿sí? en, en el cruce de calles más pequeña de la ciudad de no Catastro. No A ver, ¿cuál es? Se llama... La, se la conoce como la manzanita. <risa> Lógicamente. Y se es una creo. diminuta manzana <risa> triangular formada por el cruce de las calles. El era Del Fomentista y Escobar Hay una sola casa Que se ve que tiene una habitación que Se llama la Casa Habitación Claro, el la Higuera. Casa Habitación La Manzanita y así El Guera, Del Fomentista y Escobar Es el, el, el Catastro más pequeño El Catastro es un lote, digamos claro. El lote más pequeño De haber manzanas pequeñas Pero no, no vive nadie Pero es el lote más pequeño De Y de hay la habitación ciudad. No sé, habría que ir hasta las calles. Vale. El, el sábado que viene voy a esas calles y le digo qué es lo que hay ahí. Saco una foto y la idea Yo no estoy, estoy con el gobierno. ¿eh? Claro, es bien, bien, es interesante. Y segundo es que. Eso es lo más, eso es lo más interesante que yo ya he probado. Para saliente. ir a ver. Así claro. como turista, a veces, ¿qué vas a ver? Eso. Claro, tengo 24 horas en Buenos Aires. Voy a ver el catastro más pequeño claro. de la y, ciudad. Y después. Y el segundo que es. Yo no sabía y también a veces, ya hablando con las viejas y los viejos del barrio que te dicen no oh, porque este barrio no se inunda nunca porque es el punto más alto sí. de la ciudad de Buenos Aires Digamos, por eso es, es en uno de los lugares a donde menos se vio la nieve aquel año que nevó acá en raro sí. si es el más alto debería haber más ah, nieve Ah, donde más se vio entonces ay chicos no me acuerdo bueno el dato no sé. está, ya, ya Rigor claro. científico lo he o perdido sea, en este momento ¿Sabes ya la perdiste ya es que el Villa luego. Porredón que no tiene ningún otro barrio contame qué muero? tiene porque no sé el boliche más viejo de la ciudad Mira, ah, ¿cómo se llama? City Hall. De... City Hall. Ahí está. Mosconi. Yo todo el mundo y cuando y le digo. Nazca Mosconi. Nazca Mosconi. Dijo ser que Nazca Mosconi. En City Hall. Sí. Sí. Ah, vale. El último viejo de Buenos Aires es que el Cabildo, ¿no? City Hall. <ríe> City Hall es el más ochentoso, quizás. No, estamos hablando de los sesentas. Bueno, papá. Bueno, ahí funciona desde... Y antes ese momento. se llamaba San Carlos. O sea, y el... le cambia la vida, ¿verdad? Eh, City Hall se llama Spinback. Más... Claro, Spinback. Claro. City Hall eh, parece que fue una movida ochentosa que interesante. Sí, sí, Así sí. Le decían el mundo en el barrio. ¿El por mundo? Redondo, todo, pasaba ahí, ¿qué? ¿Todo pasaba ahí? Todo pasaba. Todo por ahí. Y que toda la gente de ella por ahí decía, bueno, ya vimos la manzanita ¿Sí? todos los días. La ah, y de hecho, la gente, mucha gente dice, no, yo vivo en donde? En Devoto, en Missurguisa. Mira que nadie se hace cargo de bien. Claro, en Cordillón. ¿no? Es que claro. no, no, no está bien que exista. A mí me gusta. Yo sé que se de tuyo. Qué fuerte, ¿no? Qué <ríe> progre. Sea, debería pasar por ahí la general paz, por constituyentes. Directamente. Sí y que el resto lo, lo mandamos fuera claro al ah, Tecnópolis sí. Al Tecnópolis, Tecnópolis. No, no, Tecnópolis estamos cerca de Tecnópolis ahora claro. Villaporreón bueno, está al frente y, y, y, es más interesante sería bien, una, bien. una atracción cercana claro, claro. lo más interesante de ir a Villaporreón es salir es salir para ir a Tecnópolis exactamente yo sigo buscando la esquina esta más chica del mundo no, ya la encontré no, no, es una eh, manzana bueno la manzana es bueno ¿qué más hay? ya por la por encontré ¿por qué? por Redón por Honorio por Redón por Martín por Redón por Es por el Juan Martín de Porredón. Está bien. Era la estación de tren, Micre, o sea, kilómetro 14, que después eso. se le cambió el, no, el nombre a eso iba, eso iba a decir. Miren qué? qué barrio importante que en su momento arrancó llamándose como kilómetro 14. ¿Sí? O sea, era un punto en un camino hacia algún otro <risa> lugar. una coordenada. Era una una coordenada. Una, una coordenada. No, exactamente. Bueno, no, igual está malo tratar mal en los barrios. Lo queremos igual. La, Yo lo no quiero preparamos. porque es mi, es mi barrio. Y... Ahora, te cambié la camiseta al Tokio. ¿Cuánto tiempo viviste Villa Porredón? Tres, dos meses Dos meses Dos meses tengo ahí Tranquilo Así que bueno Habría que encontrar Palermo Nada es Para mí eh... no, Para mí como es el, el lugar más alto Palermo Highlands Palermo Highlands sí me Ah, gusta. tenemos con Palermo gaitas, Highlands Con gaitas yo imagino a, a Me lo imagino a como subido no. un caballo Pollera escocesa Pintado de azul Agitando las masas Una gaita de fondo Claro, sí. De, de, suena, de celeste, ¿no? tipo más, más que azul celeste de claro, celeste, sí. Lo que tiene con Highlands es que Highlands uno lo, lo, lo relacionaría con las clases más altas de una no, de, no, de una no, ciudad. Y por lo general sí, los terrenos altos, es donde va no, a gente con más plata Las Highlands no, son no sé. En el movimiento demográfico no de las ciudades de no, América no, Latina, no, por lo menos, esa es la historia del movimiento. Claro, ese es el movimiento que poquito no pasa eso. No, ¿En Quito? En Quito, en Quito. Bueno, ¿tú ¿sabes qué significa esta música ahí? no la escucho bueno significa ay que la que de Nube feliz que sábado que llega... para todos significa que llega el fin de semana que hay que volver a, a lo que uno hace el fin de que que salir Pero por ejemplo <risa> yo tiene que volver a la sala y salir de oro para vomitar nos tenemos que seguir otro vaso de cerveza y vos vas a volver a lo que haces siempre ¿qué es eso? ¿Qué hace un sociólogo el sábado? Eh, mi caso en particular eh, por lo general plenarios de la escuela de la que soy. ¿Qué copado? Bueno, el sábado ustedes ya saben lo que hacer un sábado. Si usted es sociólogo. Si usted no sabe qué hacer el sábado haga lo que hacen los Primero sociólogos. Primero escucho Tercer Piso al Fondo que viene ahora y después sigo con la vida y nos vamos. Está bien. Si les parece. Tercer Piso al Fondo un programa de radio que realmente sí está preparado. <risa> no como este. Hasta luego. Mano. Hasta el sábado que viene. El Orangután El Orangután El Orangután